Ódiame por piedad, yo te lo pido. Odiame sin medida ni clemencia. Odio quiero más que indiferencia, porque el rencor quiere menos que el olvido. Odiame por piedad, yo te lo pido. Zdjęcia Es Quedaré yo convencido De que me amaste mujer con insistencia Pero ten presente de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia Lo querido Pero ten presente de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia